Estamos compartiendo la lectura de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Les invito a que busquen en el libro de Números. Libro de Números, vamos a comenzar nuestra lectura en el capítulo 28. Libro de Números, capítulo 28. Dice así la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel y diles: Mi ofrenda. Mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. Y les dirás: Esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová. Dos corderos sin tacha de un año cada día será el holocausto continuo. Un cordero ofrecerás por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y la décima parte de un e f a de flor de harina amasada con un cuarto de hin de aceite de olivas machacadas, en ofrenda. Es holocausto continuo, que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y su libación, la cuarta parte de un hin con cada cordero, derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario. Y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Mas el día de reposo, dos corderos de un año sin defecto, y dos décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo. Además del holocausto continuo y su libación. Al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Jehová dos becerros de la vacada, un carnero y siete corderos de un año sin defecto. Y tres décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con cada becerro. Y dos décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con cada carnero. Y una décima de flor de harina amasada con aceite en ofrenda que se ofrecerá con cada cordero. Holocausto de olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y sus libaciones de vino, medio hin con cada becerro, y la tercera parte de un hin con cada carnero, y la cuarta parte de un hin con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año. Y un macho c a b r i l l o en expiación se ofrecerá a Jehová, además del holocausto continuo con su libación. Pero en el mes primero, a los catorce días del mes, será la Pascua de Jehová. Y a los quince días de este mes, la fiesta solemne, por siete días se comerán panes sin levadura. El primer día será santa convocación. ninguna obra de siervos haréis. Y ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto a Jehová dos becerros de la vacada y un carnero y siete corderos de un año serán sin defecto. Y su ofrenda de harina amasada con aceite, tres décimas con cada becerro y dos décimas con cada carnero, y con cada uno de los siete corderos ofreceréis una décima. Y un macho cabrío por expiación para reconciliaros. Esto ofreceréis además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Conforme a esto, ofreceréis cada uno de los siete días vianda y ofrenda encendida en o n o r grato a Jehová. Se ofrecerá además del holocausto continuo con su libación. Y el séptimo día tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. Además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. Y ofreceréis en holocausto, en olor grato a Jehová, dos becerros de la vacada, un carnero, siete corderos de un año, y la ofrenda de Helios, flor de harina amasada con aceite, tres décimas con cada becerro, dos décimas con cada carnero, y con cada uno de los siete corderos una décima, y un macho cabrío para hacer expiación por vosotros. Los ofreceréis además del holocausto continuo con sus ofrendas, Y sus libaciones serán sin defecto.